planeta. En 88.9 estás compartiendo Boxeo planeta. Hola, hola, hola, Muy, pero muy buenas noches. Hora 20, casi 3 minutos. Así marca el reloj en esta sala, la sala principal de la radio Gran Rosario en el 88.9 de nuestra ciudad de Rosario, Santa Fe República Argentina. Damos comienzo a Boxeo Planeta en una nueva edición donde junto a Damián Casino vamos a desandar lo que hoy es noticia Noticias. ...en el boxeo, el repaso, el presente y el futuro. Y usted dirá, los titulares, y los titulares inevitablemente vamos a hablar... ...de Amir Khan, de Jesús, el jinete del nocau Cuellar... ...la tigresa Acuña, estará también en, en el desarrollo de este programa... ...de Boxeo Planeta, sobre la Hiena Barrios y Eric Morales... ...vamos a dar nuestra apreciación. Ah, por supuesto, cuando hay un festival en Rosario, en el Gran Rosario... Está la información aquí, en Boxeo Planeta. El próximo va a ser en Villa Gobernador gálvez el 12 de agosto. Reitero, Villa Gobernador gálvez el próximo 12 de agosto, vamos a estar desarrollando lo que va a suceder allí, con los distintos contendientes masculinos y femeninos, y por supuesto vamos a dar las indicaciones fundamentales para que vos te hagas presente. Agradecemos enormemente a todos quienes comercialmente nos apoyan, pero antes que nada presento a mi amigo, a un hombre del boxeo, a un hombre que practica boxeo hace muchísimos años, opina muy bien, tiene muy buena apreciación, se llama Damián Casino. ¿Cómo estás Damián? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Luis? Bueno, muy bien, eh, muy bien, ¿Cómo te estás de estar en el boxeo? De... Con y nada, no. es la verdad que estar mm. compartiendo, bueno, un nuevo programa de boxeo Planeta, edición número 46. Eh, pone a uno más que contento porque en realidad como te decía antes del programa uno espera eh, que llegue el día miércoles a las 20 horas para poder eh, bueno, dialogar de lo que a uno más le gusta que es el boxeo eh, por ahí bueno, con alguna, algunas cosas que, que no están del todo bien en el boxeo pero eh, el, el tema es seguir adelante, eh, seguir manteniendo este espacio de boxeo eh, aquí en la 88.9 que estamos realmente muy cómodos, trabajamos muy bien Y, y bueno, vamos ya eh, acercándonos al año y eso es me parece que es algo importante porque mantener un programa de boxeo en la ciudad de Rosario sí. y con la continuidad que le hemos dado junto a Luis Parpaceli me parece que, que tiene un mérito eh, bastante importante porque eh, lo que nosotros tratamos es eh, generar eh, opinión de la buena, de, de buena leche es decir, eh, que todo este espacio generado aquí Eh, tenga la posibilidad de bueno de brindarle a los boxeadores a los eh, a la gente que organiza uh -huh. eh, a los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo que, que emitan la opinión aquí en boxeo planeta bien como siempre lo decimos en el aire nos pone nada más y nada menos que aníbal simplemente aníbal Un muchachito que de esto sabe mucho y que le agradecemos siempre la disposición para acompañarlos en estas en estos 60 minutos de Boxeo Planeta. Por supuesto agradecemos a quienes habitualmente nos acompañan desde el punto de vista comercial, FAS SRL, a Brollo Representaciones, a la gente de Olimpia Deportes, allí en calle Mendoza el 1028, a una de las casas más ceñeras eh, en la indumentaria, no solamente local, sino a nivel nacional, como es Thompson y Williams, en este caso en particular, el local que está ubicado en Peatonal Córdoba 1060, local 1, y cuyo gerente es el señor Aristides Bruno, que nos acompaña siempre con una gentileza. El saludo a la amiga Aristides. ¿eh? Un abrazo grande para él, el cariño grande para toda la familia, por supuesto que junto a Olimpio Deportes, hoy también te decimos como habitualmente lo hacemos. Marca el 424 24 27, 27 69 sí, Y decir si, simplemente, mi nombre y apellido es, y estoy escuchando Boxeo Planeta, con eso es suficiente como para que participes de lo que habitualmente nosotros entregamos, una remera Gentileza de Olimpia Deportes y una Gentileza de Thompson y Williams, que siempre es un cinturón, una corbata o algún survenir de aquellos que siempre vienen bien, a veces alguna camisita, ¿eh? algún pullover, algún busito, siempre tiene disposición Aristides Bruno para los oyentes de Boxeo Planeta. Además quiero señalar que para la gente de México que se está metiendo en el blog, mencionamos el blog también. www.boxeoplaneta.blogspot.com Y también tenés la posibilidad de escuchar Boxeo Planeta desde aquí de la ciudad de Rosario a través de la web de la radio www.radiogranrosario.com.ar El blog que termina de mencionar Damián Casino es creación del señor Damián Casino, analista en sistemas. Y bueno, por supuesto después vamos a estar saludando a gente de distintas localidades de la República Argentina, de México y España, que habitualmente son los que participan en el blog y en el programa y como dijimos Podemos comenzar con Amir Khan, Zabjuda, con el jinete del knockout Jesús Cuellar, por donde vos quieras, también Bueno, me parece que lo más llamativo del, del boxeo del fin de semana, sin lugar a dudas, fue la pelea de Amir Khan y Zabjuda, eh, en un combate que lo vi mucho mejor Amir Khan en esta pelea que cuando combatiera con Marcos René Chino Maidana y eh, me parece que evoluciona se nota que, que se trabaja bien en, en el aspecto técnico uh -huh. tiene un, un cuidado muy muy eh, muy bueno en la parte física en la parte aeróbica eh, tira combinaciones eh, este muchacho can que realmente no parece de, de una categoría súper ligero uh -huh. eh, parece un mosca por la cantidad mosca. de golpes que, que saca eh, los ángulos que, que que hacen los golpes, son de, de un recorrido casi perfecto, digo. Bien Me parece afirmado. que Zabjuda, eh, un boxeador que me parece que viene ya en declive, eh, si bien es un chico que tiene 33 años, 33 años. Eh, combate con un púgil de 24 años, como, como es Amir Khan, es. Eh, se nota la diferencia. Eh, Me parece que el golpe, no sé si te tuviste oportunidad de verlo, sí, Luis. Sí, sí, sí, eh, sí, tengo las tarjetas, tengo eh, los detalles, cuando te lo Me parece que fue un, un golpe lícito, eh, bien colocado, uh -huh. de arriba hacia abajo, como dicen los manuales del boxeo, y realmente eh, acusó el golpe Sabyuda. Eh, se quedó resignado en la lona, con la sí, cabeza sí, sí, gacha. Sí. Eh, dio todas las la, la pautas de que <risa> no quería seguir combatiendo, ¿eh? Eh, el no quiero más sí, era el sí, título no, no, de, no. de esa posición que había tomado sí. este SAP me pareció que, sí. que no no no quería más ya uh -huh. en el round anterior eh, no tenía forma de llegar Luis eh, lo vi que intentó de hacer eh, todas las porque se ayuda si es un boxeador mañero realmente es eh, el americano porque tiene, bueno, siempre se ha caracterizado también de, de protestar los fallos, uh -huh. de, de cometer muchísimas infracciones. No olvidemos cuando peleó con eh, nuestro Tata Valdomir, eh, antes de comenzar el, el encuentro le tiró un golpe bajo, sí, que sí. el Tata eh, podría haber eh, reaccionado. Recurrido, sí, reaccionado, recurrido a la parte reglamentaria, que claro. se, se podría haber descalificado y sin embargo el Tata uh -huh. eh, combatió si, sin, ningún, sin ninguna queja. Y que después, posteriormente, ganara ese título antes ayuda sí. en categoría welter. Pero bien, en este combate me parece que Zabjuda mostró realmente lo que es eh, cuando se lo busca, eh, no sabe cómo salir, es un boxeador que que re, eh, acusa mucho el golpe, es decir, eh, siente las manos. Eh, siempre fue un, un boxeador en ese sentido un poco endeble, un poco débil de mandíbula, sí, claro. de la zona baja eh, y me parece que el golpe de Amir Khan a la zona blanda hizo eh, mella. Sí, hizo mella, mella, mella y no no atinó ni sí, ni, a, ni a mirar sí, sí, al árbitro de, de cuando estaba arrodillado. Uh -huh. Quedó, Dracu... con, quedó con la cabeza agacha. Sí, sí, sí. Draculich. Eh, claro, porque generalmente sí. el boxeador cuando hay un golpe bajo lo que mira es al árbitro como diciendo descalificarlo, sacarle claro, punto, claro. a ver qué pasa. Él no, esperó la cuenta de 10 y recién se levantó. Eh, es decir, que en la jerga del boxeo se fue de la pelea. Recordemos que esto se celebró en el Mandalay Bay de Las Vegas. Eh, estaban en juego los cinturones eh, AMB y FIP. Fue en las 140 libras. Amirkán acusó 63 kilos 500 al igual que Zap, el fuerte eh, superjuda, y como decía muy bien Damián, eh, 33 años para Ayuda, 24 para Amirkán. Ahora el récord de Amirkán es de 26 1 con 18 antes del límite y fue a 12 asaltos que no se cumplimentaron porque todo terminó allá por los 2 minutos 47 segundos de la quinta vuelta de manera realmente terminante. Yo tenía tarjetas en la primera vuelta, 19 En la segunda, mucho más claro también ese 10 Lo noté veloz y certero para la tercera vuelta. También apliqué un 10 Gran trabajo con la zurda, eh, principalmente eh, ascendente para Amir Khan, Con todo el bagaje y con toda la esgrima, como decía Damián. Lanzando combinaciones impecables y muy bien afirmados sobre la lona. Lo que hacía ya prácticamente un final anunciado. Y no pensaba que era ya tan rápido y terminante. Un gran trabajo de Amir Khan. Este, alguna gente tuvo alguna duda sobre el, el, el polémico segundo impacto que algunos decían que en Argentina es ilegal, eh, que bueno, que habría que ver. Yo opino y coincido con mi compañero y él sabe que cuando coincido con él, coincido, y cuando no, lo decimos. Eh, para mí fue ilícito y estaba terminado esa ayuda. Eh, en realmente él buscaba el final del, del, del combate. ¿no? Sí, el, eh, a los 2 minutos 47 del, del quinto asalto, Eh, me parece que se retiró del combate sí, sí. Eh, no queda bien parado porque el ambiente pugilístico, esto no le gusta cuando el boxeador se va del combate no, eh, no lo acepta, en ese sentido es muy crítico eh, yo también sí. eh, eh, si tuviera que emitir una opinión eh, bastante dura, diría que le faltaron, como se dice, bueno... Sí, le faltaron, eh, le sí, faltaron, le faltaron cojones. Faltaron lo que tienen eh, que faltar. Decís, sí, ¿eh? sí, sí. Porque hay muchas maneras de perder, pero me parece que cuando se pierde con dignidad es una cosa y cuando se van del combate y se van con los bolsillos llenos, porque la bolsa la cobran igual, me parece que eh, el ambiente pugilístico se da cuenta de esto y seguramente mm -hmm. que se lo recordará a Jab Chuda como este último combate que hizo. ese Exacto. Eh, tuvo bastante suerte con, con Lucas Matiz, uh -huh. en aquel combate que Lucas si hubiese eh, apretado un poquito más el acelerador, me parece que se sí. lo llevaba puesto, y sin embargo, bueno, eh, tomaron eh, una, un aspecto técnico, eh, si se quiere, más eh, de menor a mayor, uh -huh. y no lo alcanzó a sacar eh, a Zapyuda, si bien lo tiró, me sí, parece sí. que si lo hubiese intentado de entrada, Eh, avasallar, me parece que Lucas Podría con el poder del puño sí, sí, sí, sí, me parece eh, Quiero sí. reiterar tus primeras palabras de este comentario porque es así, eh, vimos un Amir Khan muy crecido boxísticamente, lo vimos potente y lo vimos con eh, una noche donde estaba realmente para boxear y, y le salían las combinaciones y la distancia que él buscaba la conseguía y bueno, y así terminó con su rival. Se nota que Freddy Roche está haciendo un muy buen trabajo con Exacto. el británico porque eh, realmente... Eh, se trabaja de eh, Freddy uh -huh. Roth lo que tiende es a trabajar mucho en combinación, en velocidad, es lo que se le viene pidiendo a, a los pugilistas a que los van pijeritos. a combatir al extranjero, sí, sí. a los nuestros, a los nuevos argentinos, uh -huh. es eh, que traten de sacar cantidad de manos, cantidad, hay que tirar cantidad. Como decía siempre Miltar eh, Bruce, hay que tirar, hay que tirar, hay que ir marcando, ¿eh? y cuando sí, bueno, sí. está la oportunidad de afirmar el cuerpo, de afirmar toda la potencia uh -huh. y, y emplearse a fondo en el golpe, bueno, Eh, esa posibilidad va a existir Pero mientras tanto hay que trabajar Todos los tres minutos de cada round Así eh, lo, lo que hizo Sebastián Luján En, en las presentaciones En su última, eh, presentación. Claro, en su última presentación Y cuando perdió también con eh, Javier Castillo eh, eh, Con el mexicano uh -huh. Que también eh, tiró gran cantidad de golpes Creo que, que se decía No parece argentino <risa> es lo, cierto, Los comentaristas sí. eh, extranjeros decían Que no parece argentino por la cantidad de golpes Que en ese combate Exacto. tiró 1200 impactos. Eh, si te parece, hacemos un, un cierre con lo siguiente. El, nuestro colega y compatriota Juan Larena hizo una entrevista con, con Amir Khan y en realidad dejó muy bien parado a Marcos René Maidana porque dijo que el único que se le anima y le daría la posibilidad de volver a compartir es a Marcos René el chino Maidana porque parece que Bradley le escapa como algunos otros. Es decir, este no es un piropo menor el que tiró a Amir Khan, ¿eh? No, y Bradley, no sé qué problema eh, tuvo, te, traté de, de ver eh, cuál era, tiene algún problema eh, legal Ajá. y deja vacante el título super ligero del Consejo Mundial de Boxeo y, y es el que van a combatir eh, barrios y... Y Erick Morales. Erick Morales, Erick Eric Terrible bien. Morales. Así que después vamos a desarrollar un poquito que también tenemos información de eso. este Esta apreciación compartida entre Damián Casino y quien te habla Luis Parpaceli... ...fue presentada por Casa Azunino, venta de repuestos y reparación de todas las marcas... ...hace 35 años que realizan trabajos realmente profesionales... ...reparando artículos para el hogar. Ese universo tan grande donde siempre hay algo que se rompe... ...y se necesita alguien idóneo para resolver el tema. Sea una licuadora, sea una plancha, sea un lavarropa, sea una heladera Casas Unino está en Montevideo, 874 Y si querés anticipar a qué hora podés llevar tu artículo para el hogar Llámalo, 153-862-719 Casas Unino, un abrazo muy grande para Jorge Presentó el comentario de Amir Khan y Zap Yuda Podemos pasar, cuando vos quieras, a otra información Para después sí meternos en el marco de lo nacional Y hablamos de Cuellar Usted sabe, compañero, que estuve revisando en casa, en, en cajas que tengo, bueno, mucho material de boxeo, y encontré un listado de peleas mundialistas de argentinos. Uh -huh. Y quería, lo traje, lo tengo aquí, y bueno, eh, estaba mirando, bueno, cuántos nombres que uno se nombres? le va... Sí, se le van de, de, de la cabeza. De la cabeza uno. Sin embargo cuando lo ve, recuerda, de argentinos que ha peleado por título del mundo, ¿Qué? ganando y perdiendo, por ¿Qué, supuesto. ¿Querés tirar una parte? Yo te presento. ¿Cómo no? ¿Me va ¿Eh? a dar una presentación sí. al mejor estilo y, Michael y, Buffer? Y fíjate... No, como Michael Buffer, <risa> nunca. Yo humildemente sí me animaría, que sea cualquier festival de acá, de, de, de la ciudad de Rosario, eh, presenta la información, el, el, el, la perlita, el detalle, aquello que siempre interesa a la gente de boxeo, nada más y nada menos que FAS, SRL, ...y brollo representaciones... ...Damián Casino... ...bueno mira ...acá tenemos por ejemplo... ...combate... Eh, ...por... ...título... ...título del mundo... Mm. ...en categoría... ...súper pluma... Oh, ...Víctor Federico Echegaray... ...en el año... Chegaray. ...esto fue en el año 73... Sí, ...junio 19 de 1973... Eh, combatió en Japón con Kuniaki Shibata Kuniaki Shibata Había visto Víctor Echegaray un poquito semi calvo ¿vale? Título de Superpluma WBA el... eh, Bueno, eh, Víctor Echegaray que peleara con Rubén Riani Y que Rubén Riani le quitara el campeonato argentino sí, señor. Gran, gran boxeador eh, Echegaray Y por eso eh, enaltece en la figura de Rubén Riani Lo que fue Rubén, sí, el abrazo grande, grande. Eh, lo aprecio mucho a Rubén y, y realmente siempre eh, ojalá tenga la posibilidad de recordarlo aquí en Boxeo Planeta porque es un tipazo es un amigo de Boxeo Planeta bueno Luis eh, eh, eh, bien. este 29 de julio en Las Vegas Víctor cayó combate con Lemon Patterson eh, pelea pactada eliminatoria uh -huh. eh, pactada 10 vueltas Eh, va a estar en el rincón Pablo Sarmiento Me mandó la, la información Así que la mejor de las suertes A Víctor Cayó eh, El que combatiera con Marcos René Chino Maidana y perdiera eh, por nocau Gran pelea hicieron en ese Gran boxeador Víctor Cayó sí. Pero bueno, se encontró con un Maidana Potente eh, sí sí Cuando sí, guarda que cuando Maidana Está con todas las luces eh, Maidana es un eh, guerrero eh, eh, eh, Uno le podrá, que... le podrá Vamos a ver cómo sale justamente ahora sí. con, el, con el guerrero Sí, sí en su próximo combate son son, son dos guerreros sí. maidana gana pierde o empata pero deja todo su bagaje boxístico y todo su temperamento y toda su garra y todo su trabajo en el gimnasio le podemos este pedir algunas otras cosas a, a maidana es probable algunas no las podrá exhibir porque ella es su naturaleza boxística de esas características pero no dudamos que realmente es todo un espectáculo si a vos te parece siendo la hora 20 21 minutos Hacemos una pausa en esto que es Boxeo Planeta y nos reintegramos a seguir compartiendo con nuestra audiencia mucho más análisis e información. Y le recordamos el número para que el oyente participe ...de la gentileza de Boxeo Planeta. como no, al 424-2769... ...es el teléfono de la emisora... Eh, ...te podés comunicar y bueno... ...con el solo hecho de llamar... ...ya te vas a ser acreedor de lo que te decía... ...Luis Parpacieri al comienzo de este programa... ...número 46... Uh -huh. eh, ...los objetivos de Thompson y Willens... ...y Olimpia Deportes. Muy bien. Y también tener la posibilidad de entrar a... ...www.boxeoplaneta.blogspot.com... ...e informarte... ...de todo eh, el ambiente pugilístico... Y todo lo que está pasando a nivel nacional, internacional y local también. Eh, vamos a ir a la pausa, no sin antes recordar el abrazo siempre enorme para Enrique Sánchez, para Aníbal Bosque para Luciano Ploner, quizás nos esté escuchando Néstor yuria Vos vas a llorar a Ploner un día de estos, ¿eh? eh me dijo, ¿Por qué? y Porque lo hace emocionado, le recordás peleas de él, se prende ahí a la radio y eh, dice, el otro día se me inflaba el pecho cuando tu compañero me recordaba eh, tal pelea, tal pelea. Sí. Le digo, la verdad que él era fan tuyo. Eh, y, y realmente, no, sí, eso mirá, me, yo, me pone yo, contento eh, porque eh, en el caso de Luciano Ploner, que, que, que sea recordado por vos, que lo viste de combatir, yo no tuve la posibilidad por una diferencia eh de, de Por edad. Supuesto, de claro, edad. pero realmente uno eh, se pone se pone bien cuando Seguro. cuando alguien ve que desde el otro lado, en el caso de de Luciano Plonel que escucha uh -huh. nuestro programa habitualmente con Pablo y los muchachos del gimnasio, realmente uno se siente bien porque se siente que el boxeador eh, está todavía recordado y está en la memoria, y no solo de los periodistas, hoy. sino también de la gente. Quizás vos, Luis, que tenés la posibilidad de un micrófono, lo recordás desde Boxeo ah, supuesto, Planeta. Pero sí. seguramente que en alguna mesa de café... Eh, se, eh, combat... ¿Te acordás cuando combatió sí. Ploner con este, con el otro? Eso es lo lindo. Eh, en esa época recuerdo, y, y ojalá hace mucho que no lo veo, iba con un amigo, también amante del boxeo, Daniel Hilario. ¿eh? Daniel Hilario, un amigazo. Este, íbamos siempre, éramos... este digamos, asiduos concurrentes a Esportivo América, eh, que tuvo realmente festivales inolvidables y vinieron muchos y grandes campeones argentinos allí a la calle Tucumán. Nos vamos a la pausa, nos lleva Aníbal. quédate con nosotros, esto es Boxeo Planeta. Lo hacemos desde el corazón y por amor al boxeo. Toca dos veces contra la misma pared Soy el del olor a azufre que te calienta y mucho más Soy el que tropieza y no le importa simular Con el que nunca tiene fin, al que le gusta ganar y sabe bien lo que es perder. ¡A I got roll.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 Comunícate con la producción de Boxeo Planeta, directos 424 2769, 421 1059 o por email a boxeoplaneta@radiogrannrosario.com.ar. Nos vamos aproximando en este boxeo planeta a la hora 20.30. Y por supuesto... Ah, la liquidación de Thompson y Williams está ya en marcha. ¿eh? Ah, qué bueno. Sí, camperas, este, muy buenos sacos sport, eh, por supuesto buzos. Eh, tenés un universo de prendas de muy buena calidad y de muy buen precio, así que acércate a Thomson y William porque ¿Y realmente vale va, la pena. Eh, de parte de Boxeo Planeta, ¿hay algún descuentito? Eh, seguro, menciona que escuchás Boxeo Planeta, siempre hay una muy buena atención. Aristides es muy dispuesto para para siempre tener gentilezas. Te recordamos el gran festival de boxeo en Villa Gobernador Gálvez, España 2631, el viernes 12 de agosto, cinco peleas masculinas, tres peleas femeninas. Se van a presentar Muy buenos proyectos boxísticos como Miguel Acosta, como Avatar López, como Cristina Cuevas y Evelyn Bermúdez. Esto es en Villa Gobernador Galvez. Eh, por supuesto que las anticipadas están en venta en multiservicios Cristina Cuevas, Soldado Aguirre, 3054 Villa Gobernador Gálvez Y si querés comunicarte para averiguar acerca del valor de las entradas y en qué horario ir a comprarlas, hacelo al 518 4025. Copiá... 518 40 25 también se va a estar presentando Alejandro Daniel Cejas en este festival a realizarse en Villa Gobernador Gálvez Galvez ¿Eh? la referencia es calle San Martín de la ciudad de Rosario al 8000 hay servicio de buffet y por supuesto el promotor es el señor Daniel Cantero que hace las cosas muy pero muy bien, esperemos que no haya mal tiempo, reiteramos gran festival de boxeo en Villa Gobernador Gálvez España 2631 Ahora presenta FAS SRL, Recapados de Neumáticos La mejor opción La información de Damián Casino Bueno, te cuento que Martínez eh, Sergio Maravilla Martínez Quiere enfrentar a Julio César Chávez Jr. Uh -huh. eh, no, le, le está dando un tiempo perentorio Al Consejo Mundial de Boxeo eh, Porque quiere, bueno eh, Lo habían declarado campeón emérito Y realmente Quiere que su título vuelva A, a ser de él Realmente eh, Martínez eh, quiere combatir con Julio Sosar Chávez Jr. Eh, hoy por hoy es el mexicano quien es campeón del mundo eh, y está cuestionado, cuestionado por todo, lo quieren pelear todo. Eh, y, y en, yo, yo, yo creo síntesis, que claro En síntesis, todos quieren eh, demostrar cuál es el nivel real de, de, de, de este chico, que parece ser está un poquito, desde el punto de vista periodístico, inflado. ¿Es probable? A mí me parece que sí, por el hecho de ser mexicano y probablemente porque el Consejo Mundial de Boxeo también es de está en manos de José Suleiman, el uh -huh. presidente, y que es mexicano, y, y que, bueno, eh, quieren tener eh, la afición eh, de los boxeadores, de, de la gente azteca, para para su... Su, su ente, digamos, en sí, este sí. caso el Consejo Mundial de Boxeo, y realmente también está el Canelo Álvarez están eh, tratando de hoy, bueno, ahora van a tratar de hacer pelear, ya creo que está confirmada la pelea entre Erick el Terrible Morales y, y Barrios por el Así título es. del Consejo Mundial de Boxeo, eh, quieren poner un mexicano ahí eh, como lo tuvieron siempre entonces eh, Martínez eh, va a combatir ahora, ya se vio las caras con Barker uh -huh. eh, con Darren Barker Eh, van a estar eh, combatiendo en Atlantic City. Y realmente, bueno, me parece que esto va a ser una pelea eh, preparatoria para eh, Sergio Mar Maravilla Martínez, que va a combatir el, el 1 de octubre eh, frente a este, dicen, el deslumbrante Darren Barker. Pero me parece que eh, va a ser, eh, no quiero decir un trámite, porque va realmente... Va a tener que hacer mucho para deslumbrar. Eh, siempre respetamos sí. a, a los boxeadores, pero me parece que... ...no está en el nivel de, de Martínez. Uh -huh. y, el, ¿El palmarés que se dice? No, ¿y alguna y tampoco figura? Julio S. Archavio Jr. está a nivel de Martínez. Eh. Uh -huh. No no nos engañemos. Pero uh -huh. Martínez, eh, quien es eh, campeón emérito... ...y de diamante del Consejo uh -huh. Mundial de Boxeo... Eh, ...en la categoría mediano... Eh, eh, ...bueno, le, le quiere... Le, le, ...por eh, diferentes motivos... Eh, ...lo han dejado sin ese título... Sí. del Consejo Mundial de Boxeo, entonces hoy por hoy le está exigiendo eh, al presidente José Ulloz Lismán que, que, bueno, que le quite el título a Julio César Chávez Jr. si no combate con él en un tiempo perentorio que se hablaba claro. de eh, octubre, noviembre, diciembre como máximo. seguro Y aparentemente la gente de Julio César Chávez Jr. estaba pidiendo como tiempo límite marzo, marzo, marzo 2012 estamos claro. hablando. Vamos a hacer una aclaración porque con Damián esto lo compartimos. Uno es exigente con el boxeador mexicano a quien se le da mucha prensa, porque han sido tan grandes los boxeadores mexicanos en la historia de la actividad que uno reconoce que les cuesta y mucho acercarse a esos monstruos, a esos guerreros, a esos boxeadores notables que puso siempre en distintos cuadriláteros del mundo México. Usted que nos está escuchando y es mexicano, tenga en cuenta que el respeto que nosotros tenemos en Boxeo Planeta por el boxeador mexicano es nada más y nada menos que lo que se granjearon los que hicieron historia en el deporte de los puños con esa tricolor. Por eso nosotros nos tomamos la humilde atribución de exigirle mucho a los boxeadores mexicanos, porque hay mucho prestigio siempre en juego cuando sube un hombre mexicano. De, de donde sea, de Distrito Federal, de, de, de Sinaloa, de Querétaro, de donde usted se le ocurre. ¿Por qué? Porque han sido enormes. Y uno, eh, es veo comparar, pero a veces uno inevitablemente tiene esa costumbre, ¿no? De decir, ¿qué lejos está de? ¿Eh? ¿Cuánta distancia entre este boxeador? Bueno, y la comparación qué? en el deporte ¿Mm? es inevitable para, para verlo los parámetros de, de dónde está posicionado Segur. cada deportista. Eh, hacemos un pequeño salto en la información y decimos que se comenta en el boxeo nacional en el marco de lo femenino que Marcela la Tigresa Cunha tiene intenciones de desafiar a la camionera Alegre oh. y para eso le plantearía los combates entre 54 y 61 kilos parece ser que la Tigresa quiere ello? terminar y se ve que quiere terminar la carrera este con todo la le quiere poner un broche de oro a quien abriera el fuego del boxeo femenino En la República Argentina Y va a seguir en la política Y parece que seguiría en la política bueno. eh, Así que bueno, eh, ya sabemos que, que cuando ella se presenta Me parece Dios que a Alegre le faltaría un poco de un rodaje Un ¿no? Sí, un poquito de rodaje internacional para combatir con Eliana, la tigresa Acuña Y estando bien preparada, Acuña me parece que tiene mucho más experiencia Y no creo que sea un, un combate eh, que se llegue a realizar. Me parece que la gente, de la, la, la chica, uh -huh. la camionera alegre, no va a tomar ese compromiso porque no no le aportaría mucho. Pero bueno, Bien. vamos a ver qué, qué está pasando. Eh, ¿Querés sí. que vayamos un poco a desarrollar el tema de lo que fue toda la velada de Cuellar? ¿Cómo no? Eh, porque... ¿Tiene algo usted antes? no yo, sé, información? yo lo que tengo acá un guarismo... Que de una pelea que no que no vi, tomé las tarjetas y ah. por eso quiero que si la viste la puedas este, comentar o dar una referencia al respecto. La pelea entre Juan Manuel Bonani este y, y, y Quiñones, donde Ricardo Quiñones, eh, frente a Juan Manuel Bonani, eh, cayó derrotado y las tarjetas marcaron eh, 58 y medio, 56 y medio para Juan Manuel Bonani en las tres tarjetas y... 58 en la segunda para Quiñones, 57 en medio en la tercera. Bonani, un chico de 23 años, eh, derrotó a Ricardo Quiñones, no sé si de manera justa o no, si sí, tuviste la oportunidad de verla. Eh, no tuve, Vi algunos pasajes de ese combate uh -huh. y lo vi bastante bien a, a Bonani. Me que, eh, sí, está recuperado de, de ese último traspié que tuvo después de, de que combatiera... Eh, con Gumercindo Carrasco, un combate discutido, eh, batallado, que recibiera también muchos golpes de sí, las dos sí, partes, sí. los dos boxeadores eh, eh, se pegaron a discreción sí. mm, fue una pelea de guapos, no, no una pelea de boxeadores uh -huh. es decir, eh, cuando decimos boxeadores es pegar y no dejarse pegar Exacto. me parece que ahí fue una pelea de guapos, eh, yo te pego, ves quien aguanta más y, y vamos que vamos Eh, vale. Me parece que no, no, no le aportó a la carrera de cada uno sí, sí. nada a esto, pero bueno, eh, seguramente que va a ser una, un combate muy recordado. Eh, Bien. Me dice Aníbal que, bueno, tenemos un, un amigo en línea, eh, ver, un hombre que, un que, que sabe mucho línea. de esto. Eh, ¿Cómo ¿Qué? te va, Mingo Raffaelli? Damián Casino de andan? Boxeo Planeta te saluda. ¿Cómo andan nuestros hermanos, Rosarino? ¿Cómo andan ¿Cómo andan ustedes? Eh, muy bien, Mingo, qué, qué gusto escucharte. Luis Parpaceli te saluda. Eh, para mí es un enorme placer escucharte y te voy a decir por qué. No solamente por el aporte significativo, valioso, que haces vos y todo este equipo de los campeones en el ring, allí en la cadena eco, todos los miércoles de 21 a 22, y los sábados de 23.30 a 2 de la mañana, sino porque parece ser que le has... Eh, dejado a Damián Casino, el sello de aquellos que no solamente saben, sino que portan también en su documentación mucha humildad, mucha sencillez y muchos brazos abiertos para la gente del boxeo, en este caso para quienes queremos, a través de la comunicación, que este arte de pegar y no dejarse pegar siga siempre firme con lo mejor que tengamos a lo largo y a lo ancho de la patria. Bueno, te la dejo Primero, muy buenas tardes, y buenas noches a toda la gente de tu hermoso programa. Vos con Damián, sabés que te agradezco todas las palabras, todo lo que dijiste. Nosotros somos eh, con ustedes, hay una hermandad. Damián estuvo muchas veces en Rosario, al lado nuestro, ayudándonos, no colaborando. Y eso nosotros eh, sabemos apreciarlo muchísimo. Realmente es un gusto ir a Rosario y contarte con ustedes. Y, y bueno, para... Mingo, sí. seguramente tenemos alguna información de que va a haber eh, algún festival de boxeo organizado en, en el Casino City Center aquí de, de Rosario Y probablemente, eh, bueno, la, los amigos de campeón en el ring puedan venir, Mingo Seguro, seguro ¿No sabés si era un día viernes o sábado? Y mira hay una fecha estimada que es el día viernes, así que bueno, vamos a ver Ya seguramente vamos a estar en contacto, Mingo Sí, seguro, vamos a, a tratar de ir, estar ahí con ustedes La que siempre hemos pasado muy bien, hemos eh, hecho un gran grupo entre todos, porque esto es esto, el boceo es una familia. Sí, Yo señor. creo que el, la gran diferencia entre el fútbol y el boceo es que nosotros somos, nos conocemos todos, somos toda una familia, estamos siempre juntos, vamos juntos. Yo me acuerdo que la última vez que transmití de Rosario, creo que en la cabina que me adjudicaron íbamos como 20. Sí. Íbamos, todos salimos todo el aire, sí, todos charlamos sí. y la pasamos bárbaro y eso es lo hermoso del voceo. Sí, señor. No, seguro porque cada uno aporta lo suyo, Mingo, y como yo sí. le, le decía a Luis Barpaselli, eh, estar al lado de ustedes aprender, eh, uno trata de De, ...de aprender de la gente que realmente ama el boxeo... ...porque eh, como también vos decías, somos una familia... ...pero hay veces que se encuentra gente que, que no quiere el boxeo desde el corazón... ...que, que lo quiere desde el del costado económico... ...o está buscando otra otras cosas que realmente eh, a los que queremos re, realmente el boxeo... Eh, ...no nos gusta, pero bueno, eh, la idea era eh, hacerte participar de Boxeo Planeta... ...en esta edición número 46... Y yo la otra vez te, te llamé a la emisora para felicitarlos por los mil programas y digo, Gracias. ojalá lleguemos a la mitad de, lo, de los campeones en el ring. Y realmente... Van a, van a llegar, van a llegar mucho más todavía, van a andar mucho. Ustedes son muy jóvenes, tienen un tremendo camino por delante, son muy talentosos, son una gente bárbara. Y como dijiste, hay que juntarnos a aquellos que tenemos la misma manera de ser. Sí. El que no entra en es bueno, que ah. siga su camino pero el resto, lo que lo que amamos, lo que queremos y lo que tenemos una idea común de lo que es la vida en sociedad. Sí, señor. Que me tema juntarme y tirar todo para adelante. Seguro. Eh Mingo, vos sabés que quizás sí. a través de mi tono de voz con no saques mi edad. Eh, indudablemente quien te habla ama entrañablemente el boxeo de hace muchísimos años. Yo canto 60. Entre los años ¿Canto? 60 Entre los años 57 y 70 viví en Buenos Aires, en distintos barrios, y empecé sí. a amar el boxeo profundamente en la época que Canal 7 daba los festivales los días miércoles. Claro. Empecé a, a tener idea de, de lo enorme que era el boxeo cuando con la vieja radio espica forrada en cuero, escuchaba los combates que relataban los distintos... Eh, personajes de la época como Cafarelli, me recuerdo Maestro. que en una, en una escuela nos juntamos 8 en el baño a escuchar no. a las 8 de la mañana Nicolino Loche Polfucci, así que sí. soy de la época de Abel Cachazú, de la época de Ramón La Cruz, de Horacio la Pantera Saldaño, de, de escaparme algún sábado a Castro Barros allá, este 75 o, o Corrientes y Bullar, a ver qué es lo que pasaba. Y, y, por supuesto, desandaba las páginas de los suplementos deportivos de quinta y sexta, La Razón y Crónica, siempre viendo a ver qué pasaba con el boxeo. Bueno, el eh, bárbaro todo eso. Demuestra el amor que uno tiene por esto. Yo tengo apenas 8 años más que vos. Tengo 38. Mm -hmm. Así que este, andamos som por ahí, le Somos del mismo bueno. palo. ¿Cuánto tenemos bueno. para conversar, el ¿Cuánto tenemos para comenzar y para <risa> seguir aprendiendo? Sí, señor. Mirá, el... Hace poco, en mi vida, estuve con este gran relator cordobés, Rubén Torri. Ajá, ah. Y me decía, amigo, esto sigue para 30 años más para que nos vayamos nosotros. <risa> y Torri tiene 80 años. Ya 80 años. La... 80. Y estamos adelante saludando y me dice, porque hay un montón de gente joven, mítica periodista. Sí, sí. Eso tiene que 30 años más porque nos ayudamos a nosotros. <risa> muy bueno, es muy bueno. No, pero lo bueno, Domingo, es que, no. que estemos integrados todos. Eh, la gente que hace mucho que están en, en el ambiente como ustedes y realmente la, los, los otros periodistas que vamos tratando de incorporarnos a esto, que es el boxeo, y realmente uno que bueno que lo practica y tiene la posibilidad de, de vivir de cerca y estar al lado de los boxeadores Eh, realmente es un orgullo grande que estemos todos juntos de diferentes uh -huh. edades y eso es lo bueno, es una familia el boxeo y, y ojalá podamos seguir tirando. Mingo, te bueno, pregunto, ¿cómo ves? La luna? El... Cuando luna, cuando luna vengan alguno de ustedes, aunque eh, no, no tramitan, pero están con nosotros en la mesa nuestra, están trabajando, yo por ahí mucha, no puedo atenderlos porque yo eh, manejo todos los boxeadores que vienen de afuera y van y estoy claro. un poquito... Pero están con nosotros en la mesa, en los relatos, están con los chicos el programa y, y la pueden pasar bien. Bueno, Mingo, eh, te agradezco y te comprometo que cuando vengan aquí a Rosario, comamos un asadito entre amigos y, y seguramente charlando de boxeo. Eh, desde ya, mandarle saludos a José Bocas y a Diego Romero, sí. bueno, a todos uh -huh. los muchachos de los campeones en el ring y, y gracias por estar en este programa número 46 de Boxeo Planeta, Mingo. No, es un honor bueno. tremendo para mí para todos los campeones de ring estar acompañando a ustedes como ustedes tanta veces nos ha acompañado a nosotros, eh, vamos a ir a Rosario, nos vamos a comer el sí la sea, vamos a pasar sí un día, vamos sí. a hablar de boceo, y ahora cuando yo empiece a las 9, voy a hablar del programa de ustedes. De muy ahora. Muy agradecido y por supuesto cuando nos encontremos nos daremos un abrazo de Vox. ¿eh? Por supuesto. Bueno, domingo Claro que sí. El abrazo grande, gracias por todo, Domingo. Saludar a los compañeros de trabajo. Gracias a ustedes, y mucha suerte, y ojalá sean muchísimos programas más. Que sea recíproco, muchísimas gracias. Ha sido nada más chao, y nada yo. menos uno los grandes chao, chao. referentes del periodismo del boxeo, el señor Mingo rafaeli que en cadena eco hace los campeones en el ring los miércoles de 21 a 22 y los sábados, transmisiones de 23.30 a 2 de la mañana. Boxeo Planeta En 88.9 estás compartiendo Boxeo Planeta Continuamos en Boxeo Planeta y nos hemos dado un gustazo enorme cuando uno tiene la posibilidad de hablar con, con un señor, con un caballero que ha transitado tantos años de boxeo tantos rincones del, del país y también del extranjero, gente que tiene una muy buena apreciación y que ha sumado enormemente para la difusión de la actividad. Y voy a decirlo nuevamente, como le decía Mingo, eh, usted tiene que saberlo, Damián eh, considera que Mingo Raffaelli es uno de los periodistas que enaltecen la actividad por su don de gente y también por su conocimiento, por su idoneidad, ¿eh? sus brazos abiertos para todos los colegas de todo el país. Sí, es un Mingo su referente y por sobre todas las cosas, como voy bien decir, Luis es un, una buena persona y, uh -huh. y por eso te deja que, que comparta así, se siente uno cómodo. Eh, ya te digo, eh, hace muchos años cuando vino a, a hacer una de las, las peleas aquí, a transmitir una de las peleas en la que recuerdo que peleaba el Chino Maidana con otro boxeador uh -huh. en las primeras, en los primeros combates profesional del Chino Maidana. Y, y sin conocerme, bueno, yo le dije que, que estaba un poquito incursionando en el periodismo, sí, sí. en el boxeo, y me dijo, vení, sentate, eh, la mesa de trabajo es tuya, opinábamos, y realmente me, me quedó grabado eso, digo, entonces yo dije, este es un buen tipo, y claro. realmente a lo largo del tiempo no me equivoqué. Eh, hay una, una similitud conmigo él me saca ocho años de ventaja, pero hemos eh, disfrutado de una etapa muy interesante en el boxeo en Capital Federal, con figuras realmente notorias y relevantes. Lo que hará que cuando nos encontremos, charlemos un ratito de esos tiempos. Vamos a proceder a mandarle algunos saludos a gente que habitualmente se incorpora al blog que ya te dice... Damián Casino. www.boxeoplaneta.blogspot.com sí, El abrazo grande para la gente de Barcelona. España, de Cádiz, de Castellón, la gente de Cuenca, la gente de La Rioja, de Lugo y por supuesto también de Pontevedra y de Tarragona. El abrazo grande para Raúl Balletti que reside allí y que sabemos que nos escucha y dentro de lo que es la geografía nacional, el abrazo para eh, uno de los lugares denominados la gran escuela del boxeo argentino como es Mendoza. Por supuesto un abrazo grande para la gente de Río negro que a la gente de chubut y también a la gente de tucumán toda la provincia de nuestra querida santa fe y a los cordobeses bueno lui eh, ya terminando me fijo acá en el blog ah, ¿Vale? eh, porque acá en, en que sí, sí. la posibilidad de que nos da la 88.9 de trabajar con, con una cpu sí, vale. con internet acá la radio y, se puso y vemos serio, sí, no, y vemos que eh, la, lo, todos los los, uh -huh. eh, los fieles de uh -huh. Amigos de Boxeo Planeta, entran en el blog y quedan eh ¿vos viste cómo queda marcado sí, sí. desde qué parte y cada uno de los lugares entran? Eh, bueno, vemos gente de Coahuila De Chiapas eh, Aguas Calientes, Baja California México, Sur de Estados Unidos Texas, Louisiana Bueno, eh, es innumerable eh, La cantidad de lugares que van entrando Y eso es lo lindo, estamos llegando Ajá. casi a los 15.000 A las 15.000 entradas en nuestro blog Y realmente después de, de un año De trabajar en el blog Vemos que ha dado sus frutos Y eso es un, un orgullo grande un orgullo muy grande Te cuento lo que viene para Cómo no, usted quiere que lo presente Thompson y Williams, de al ah, Córdoba 1060, no? porque va a comprar muchas camperas, o va a comprar algo, qué sé yo, un saquito, pullover, hay muchas cosas y muy buenas y de muy buen precio. Bueno, eh, Faliga se va a enfrentar a Sergio Sanders. Eh, gran pelea, ¿eh? Viernes sí, 29 de julio, Berizo, Buenos Aires, 10 rounds, título OMB Latino Super Welter. Alejandro, el flaco Faliga, combate con Sergio Sanders. Sergio Sanders, recordado eh, por la pelea que hiciera con el chacarero. Eh, con que el le... chacarero Heila. Claro, y que le sí, levantara señor. la mano y que estuvieran charlando después del combate. Sí, sí, y que señor. realmente había ganado Sanders y le dieron ganada al chacarero. Y realmente, bueno, en un gesto de humildad y de grandeza, le levantó la mano después del combate y le dijo, no, uh -huh. esta pelea la ganaste vos. El resto de las peleas son las siguientes. Cristian Romero combatirá con Mauricio Viedma. Seis rounds en categoría... Walter María Eugenia López... ...combatirá con Paula Morales... ...esto es a cuatro rounds... ...en categoría ligero... ...Jéssica Cabrera... ...enfrentará a Florencia Canteros... ...a cuatro rounds... ...categoría Super Mosca y por último... ...Federico Malaspina... ...combatirá con Diego Acosta... ...a cuatro asaltos... ...en categoría Super Ligero... ...Televisa, Taze Sport... ...a partir de las 21 horas... Cuidado que siempre estamos acostumbrados a ver boxeo en TIC los días sábados. Es cierto. A partir de las 23 horas, los días viernes, eh, tienen eh, tenemos la posibilidad, todos los que nos gusta ver boxeo a través de, de la tele, eh, a partir de las 21 horas este viernes. Sentate, si estás en algún barcito, bueno, te pedís una cervecita quizás, sí, sí, sí. Eh, algún si no, manisito, me... claro, o, no si claro. o, o si no, bueno, un, si no una, a una, una a la agua, familia. una gaseosa, una gaseosa. Lo, lo que te parezca bien. Pero si? la idea es compartir con amigos una velada de boxeo sí, a través de, de Taisersport, que, que genera la posibilidad, eh, esta grande, de ver boxeo a través de la tele. Eh, por supuesto que estamos llegando a la parte en la que decimos quién es el ganador de la gentileza de Olimpia Deportes eh, Olimpia Deportes que es la opción más importante para comprar todos aquellos elementos que hacen a la actividad allí en Mendoza al 1028 y por supuesto la gentileza también de Thompson y Williams eh, se lo vamos a dedicar se lo vamos a dar, se lo vamos a entregar al señor Aníbal Bosque oh, Aníbal. Eh, para Salud, Aníbal Bosque el abrazo, grande, Aníbal. el abrazo grande para Aníbal Bosque te tenés que pasar por peatónnal córdoba 1060 quiero que participe ¿Eh? de un programa aquí y en un bueno, boxeo lo, planeta lo, nosotros tenemos aníbal, que invitarlo no, no vamos a poner de acuerdo eh, con, con, lo que con resulte más cómodo para él o claro. venir al estudio o nosotros lo llamamos a la casa ¿eh? eso sería bueno pero aníbal bosque eh, te llevas la remera de Olimpia deportes gentileza de Olimpia deportes obviamente con el logo de boxeo planeta y por supuesto la gentileza también de thompson y william que puede ser un cinturón puede ser una corbata o tal vez alguna camisa Dígame. qué te parece esta oportunidad de, de barrios de enfrentar a eric Morales por el título eh, súper ligero del Consejo mundial de boxeo Mirá, es una hay... categoría que le cae bien en este momento a barrios qué te parece eh... barrios que estuvo acostumbrado siempre sí. bueno eh, fue eh, pelear con nacerino popo freitas en categoría super pluma uh -huh. eh, después eh, estuvo haciendo algunos combates en ligero pero esta categoría súper ligero me parece que puede llegar a perder un poquito de potencia la llena Eh, es probable, uno está tan distanciado de todo lo que tiene que ver con la actividad que ha desarrollado últimamente Jorge Rodrigo Lallena Barrios en el gimnasio por el problema que todos conocemos que ha tenido, que la incógnita es saber eh, cuánto se ha preparado bueno, eh, está física, psíquica y logísticamente. Está, está muy bien preparado, está muy cambiado. Ajá. Eh... La justicia argentina le dio la posibilidad de combatir en el exterior, lo, lo autorizó. Eh, Mario Arano, justamente, estuvo eh, en una entrevista junto a Mingo Rafael, en los campeones en el ring, y dijo que es un barrio eh, que está eh, desconocido desde el mejor lado, desde sí, el sí, mejor sí, costado, sí, sí. es decir, que ha mejorado, está mucho más serio, eh, uh -huh. está muy abocado al entrenamiento. Eh, y bueno, yo lo que me parece es que en categoría súper ligero, Barrios no hace el daño que hacía, bueno, ni hablar en Superpluma, pero en Ligero también eh, lo vi combatir sí. en, en Buenos Aires, y junto al, eh, al mexicano Lozada, y que hiciera un gran combate, muy buen combate, eh, y que realmente no sé cómo cómo estará. Lo, lo... Sí, a Eric Morales lo vimos junto a Marcos Maidane, Marcos lo vimos Maidane. muy bien en categoría sí, Superligero. Eh, me parece que va a ser un gran combate. Eh, cuidado, son dos valientes, son dos, valientes, eh, dos sin duda, guerreros del ring. Y ojalá el próximo 17 de septiembre en Las Vegas eh, tengamos un combate de primerísimo nivel. Ojalá. Ya vamos a estar analizando un poquito más porque en los sucesivos programas nos va a dar el tiempo para comentar esto. Por supuesto. Tenés este en la información Diego Chávez, eh, La Joya y Javier Maciel se pueden estar presentando este fin de semana eh, por títulos OMB latino. Me parece que teníamos... Eh, eh, una... Subieron a la línea el otro día y, sí. y algo dijeron, pero Probable... no tengo la, la fecha exacta. ¿eh? Probablemente sea este fin de semana, deberíamos... este Bueno, y como deber... siempre, eh, Luis, eh, ¿sí? nos queda un montón de material aquí en la mesa de trabajo de la 88.9. Fijate todos lo, los papeles que tenemos... Eh tenemos reglamento amateur, tenemos eh, información también Exacto. de lo que traje, de los que sí. de los argentinos que pelearon por título del mundo o que pelearon claro. con extranjeros y cómo salieron. Bueno, para la, para la próxima ponemos otro, otro poquito más de reglamento para la próxima. Cerramos con lo siguiente, Jesús Marcelo Cuellar, el jinete del nocaut, eh, OMB Latino Pluma Eh, derrotó de manera contundente a Hugo Gómez polvorita eh, acusaron en la balanza eh, Cuellar, 56 kilos 850 56 400 eh, Gómez y esto fue por nocaut técnico en la tercera vuelta lo hizo de manera notable impecable no pudo hacer absolutamente nada Gómez ante un boxeador realmente superior el árbitro de ese combate fue Hernán Guajardo y estaba planteado para 12 vueltas que finalmente no se dieron Eh, bueno, eh, cortita, dicen que vuelve Popó Freitas. Ah, lo escuché 35 años eh, Popó Freitas. Uh -huh. Y ahí sí. adivine qué soñé. A ver, una pelea revancha con la Yena Barrios, qué combate sería. Habría que ponerse de acuerdo en el peso, pero me parece que sería para alquilar ¿Y qué, los balcones. Qué, ¿qué, lo haríamos acá en... Y es para un luna par, Luis. Sí, es para, es par. para un luna par. Y bueno, ojalá es... se de. Ahí Libera eh... estaría ¿Eh? vamos a tratar, voy a tratar de conseguir eh, eh, la posibilidad de sacarlo a Mario Arano aquí en el programa y, y bueno el que está manejando la carrera de barrios a ver qué que puede hacer a ver si si se esmera un poquito si Arano un y lo trae a celino popo freitas al luna par bueno. y que combata con la llena ¿Vos, vos que sos un amigo del facebook aparte me tenés sí. que prometer algo porque me lo pidieron ¿cómo no eh, una entrevista con jessica Buh, con la tuti oh. ¿Eh? Eh, una chica que es la petiza Que se explaya muy bien eh, Le hacemos un poquito algunas preguntas en profundidad A la oriunda de Wilde ¿Puede ser? ¿Eh? No? Hay un par de amigos, Víctor Timoné, Dariel Teito Y Lantani a... Molero que me han dicho Che, no es una figura, qué bien que boxea la rubiecita ¿Por qué no la sacan? Y bueno, vamos a tratar de hacer los contactos Para traerla lo más rápido posible Voy a Y le hacemos en una eso. entrevista ¿eh? Como le hemos Prometido. hecho a tantas figuras eh, ¿Nos vamos yendo? Vienen los clásicos inmortales, clásicos inmortales. Música clásica La música que algunos denominan la grande. Yo digo que una música eh, que le marca uno de los costados al arte más notables que el hombre haya creado. ¿eh? En manos de gente idónea. quédate pegadito a Boxeo Planeta en la 88.9 Radio Gran Rosario Santa Fe Argentina. Yo te digo hasta el próximo miércoles y también se despide el creador, tanto del blog como de este programa, mi amigo Damián Casino. Bueno, muy buenas noches. Gracias a todos los oyentes por ser partícipe